MUNDOFONÍAS fonías Hola, comenzábamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid y que hacemos Juan Antonio Vázquez y yo, Araceli Chigane, dedicado a difundir músicas que nos llegan desde los cuatro rincones de este planeta Tierra. Músicas como esta, como la del grupo de Dinamarca llamado Java de Cook y su disco se llama Hopsa Daddy y es un disco dedicado a música, pues así como habéis oído, un poco pachanguera, música bastante alegre y festiva, pero hecha con bastante buen gusto. El disco se ha con este tema que escuchábamos pop trekeren y surcando el báltico seguimos ahora con música que nos llega desde lituania hoy <risa> La que nos llega desde Lituania, la antigua Unión Soviética, a orillas del mar Báltico, ya sabéis los tres países bálticos que se independizaron con la caída de la Unión Soviética, Lituania, Letonia y Estonia, pues aquí tenemos a la expresión musical de uno de ellos, de Lituania, con grupos como este que acabamos de escuchar, un grupo de seis mujeres cantantes llamado Cédula. Y otro ejemplo de música de Lituania es el, el grupo de rock Pievos, grupo de rock aunque también muy influenciado por la poesía y por el folclore de su país, de Lituania, sobre todo de la parte del norte. vimos el tema Duno Upe. Oíamos la mezcla de rock, poesía y folclore del grupo de Lituania Pievos. Y de Lituania nos vamos a... Ávila, en esta ciudad castellana es donde tiene sus orígenes Manuel Galán, el músico que nos presenta su propuesta a continuación a través de un disco llamado Vientos de Esperanza es su segunda producción en solitario, aparte de su colaboración con otros proyectos sonoros en una temática que también aúna un poco esta tendencia del folk rock, el folk mezclado con tonalidades más rockeras, guitarrísticas, el de hecho es guitarrista, también toca la flauta y otros instrumentos. Escuchamos esta pieza incluida en su disco Vientos de Esperanza llamada Metrópolis. Él es Manuel Galán.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 Le le, <bana kun> le le le le nana nana nana qulul boye jitini wbnat pari ramsikuni nana nana qulul boye jitini nana nana qulul boye jitini wbnat pari ramsikuni nana nana qulul boye jitini le einer, <offeruna> <together> <BelarusOD> sinaya to net farikeer farije ana ana ana Nana no nana no nana no Nana no one of the boys If it is, it is. It is. Seguramente que si eres oyente habitual de Músicas del Mundo conocerás a este grupo, la Orquesta Nacional de Barbés, un grupo que lleva un montón de tiempo y que hace ya bastantes años que fue una referencia imprescindible en lo que era la música hecha desde Francia por eh, gente de origen norteafricano. Y tenemos ahora un disco llamado Quintana de sen es decir, 15 años en el escenario, que incluye temas como este famosísimo Y del barrio de Barbés, en París, nos vamos a Portugal por un músico un flautista, también de larga trayectoria, fascinado por el sonido del bansuri, de la flauta de bambú de la India, y también por los sonidos orientales, como en esta pieza llamada En Al Jésur, el esraokiau. Pues así suena la música de Rao Quiao. nos presenta este nuevo trabajo desde Portugal, este flautista que aúna esas sonoridades orientales también a su propuesta musical. Su disco se llama Coisas que la gente siente, cosas que la gente siente e incluye piezas como esta en Algezur. Es... Algezur es una ciudad... Una población portuguesa situada en el Alentejo el litoral, yo creo que sigue estando en el Alentejo, no sé si está ya en el Algarve, pero bueno, por ahí, por ahí, en el sudoeste portugués, en la costa, la costa Vicentina, bien bonita y bien recomendable de visitar, cuyo nombre procede del nombre árabe Algarve. Eh, queda da nombre también, por ejemplo, la ciudad española de Algeciras o al canal de televisión Al-Yasira, aquí decir, la isla. Pues bien, en Algezur es la pieza que nos proponía Rao Kiao desde su nuevo trabajo. Pues vamos de un portugués enamorado de oriente a unos cántabros enamorados de Jamaica. Ellos son los Smooth Beans. de Cantabria los Smooth Beans presentan este disco Keep Tolkien sigue hablando y en la caja del CD comentan un dato bastante interesante que entre la década de los 50 y finales del siglo 20 en Jamaica se produjeron más de 100.000 referencias discográficas y que es una cantidad bastante importante para una población de unos 2 millones de personas solamente. Bueno, pues hoy vemos el tema, el desfiladero del grupo Smooth Beans. Smooth Beans serían habicholas suaves o algo así, ¿no? judías suaves. Bien, pues vamos a continuar precisamente con una propuesta propuesta que nos llega de esa producción enorme discográfica de Jamaica y que al igual que la propuesta discográfica anterior está editada por el sello Liquidator Music, este sello madrileño que desde hace muchísimos años pues lleva promocionando la música jamaicana y de inspiración jamaicana. Escuchamos a Roy Panton Y e Yvonne Harrison with Friends, es decir, con amigos, sus grabaciones de estudio de los años 60, desde 1960 a 1971. Oímos concretamente la pieza Control Your Temper de Roy Panton, grabada en 1987, que abre este disco de grabaciones históricas realizadas en Jamaica. Undertekster av Ai-Media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 llamos a la Perinque Big Band, esta banda que lleva el nombre de un pequeño reptil de las Islas Canarias de donde vienen ellos y que en este disco llamado Desde aquí incluye composiciones de profesores del Conservatorio Superior de Música de Canarias, como por ejemplo Raico León, que proporciona ese tema a Aurelita. Sabor de latin jazz, de jazz afrocaribeño con esas influencias afrocubanas evidentes que nos lleva desde luego ahora a rendirle el debido homenaje al recién desaparecido Bebo Valdés. es decir, Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro que era su nombre, digamos, oficial nacido en Cuba el 9 de octubre de 1918 falleció el pasado viernes 22 de marzo del 2013 en Estocolmo, donde residía y le hemos querido recordar hemos querido recordar a esta enorme figura de la música cubana con 94 años de edad que nos acaba de dejar con música de su disco Bebo de Cuba un disco doble que salió publicado en el año 2005 y que incluía piezas bien gozonas y maravillosas como este de Baracutei y seguimos en la recta final de Mundofonías con el disco recuperatorio de Road Guide to African Disco que incluye grabaciones africanas de entre los años 60 y 80 como por ejemplo esta música de Sir Víctor Uwaifo desde Nigeria con un tema llamado We y remezclado por Frankie Francis y Sinbad Oemos la remezcla de Frankie Francis y simbad del tema OE de Víctor Uwaifo, artista original de Nigeria. Y ya pues nos queda tiempo solamente para un tema más aquí en Mundofonías. En los micrófonos ya sabéis que estamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Tsigane. Y nos vamos a despedir con otra pieza incluida en este recopilatorio, The Road Guide to African Disco, que será publicada el próximo 29 de abril, dentro de un poquito más de un mes, Según la fecha de edición de este programa que estáis escuchando, esta edición de Mundofonías. Así que os dejamos también con otro artista nigeriano, Tony Allen. Tony Allen and the Afro Messengers. Tony Allen, uno de los mejores bateristas, percusionistas africanos que estuvo en todo el cogollo de la fundación del Afrobeat con Fela Kuti y demás artistas. Esta pieza que escuchamos se llama Love is a Natural Thing. El amor es algo natural. Lo suscribimos completamente y nos despedimos hasta una próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto. and now you're out there Love, love, love Love is not you're out there. It takes a man to love a woman We should learn to love one another Brothers, brothers, brothers We should learn to love natural thing. Love, love, love Love is a natural thing It takes a man to love a woman It takes a woman to love a man Cemento Nobel no.